Meccan etapa 28. Qurayz quedó atrapado en la gente de Asem en el pueblo, hasta que se les rindieron al profeta y los musulmanes, y el duro permaneció tres años.